este ...para gestionar, eh, es un cargo, como vos bien lo decís, eh, con una eh, oficina que se crea eh, Centro de Relaciones Vecinales y Defensa al Consumidor, es decir, que completaría la OMIC, que bueno, que ya estaba funcionando muy bien ahora con una mirada también de poder mediar en los conflictos que llegan hasta el municipio y que, bueno, afectan la calidad de vida de los vecinos. Uh -huh. eh, preguntarte, porque la mediación era una de tus especialidades, vos venías trabajando en ese ámbito, incluso con un, algún grupo particularmente. Bueno, desde ese punto de vista, seguramente el intendente habrá visto tu experiencia. Eh, en realidad desde el año 1996 comienzo con un grupo este, de gente a creer que este es eh, un camino es eh, muy interesante positivo este mmm, beneficioso para eh, las personas cuando nos encontramos en un conflicto poder abordarlo desde el diálogo y yo creo que sí que este el intendente josé severry eh, puede haber eh, sabido de que yo eh, he caminado durante largo tiempo por este bueno no por este sendero y por supuesto en eh, creo que ha sido lo que lo llevó a invitarme a ocupar este, este lugar eh, bueno que espero poder de la mejor manera posible desarrollar en beneficio de los vecinos de nuestra ciudad. ¿Qué vendría a ser? ¿Un rango de directora, de secretaria? Eh, bueno, en realidad eso no lo tengo claro pero yo creo que debe ser rango eh, de director pero en realidad eh, no lo no, no, no lo he preguntado y, y bueno no lo sé a ciencia a ciencia cierta uh -huh. bien eh, es también un acercamiento político con el sector del curismo en realidad yo cuento con el apoyo de mayo y sicura para poder este, desempeñarme en este lugar Si bien este es un trabajo técnico, eh, bueno, este, ellos eh, me dan eh, su apoyo para que yo esté eh, en, este, en este lugar. Uh -huh. Bueno, con la experiencia en mediación, eh, preguntarte cómo ves, digamos, lo, los conflictos, cuáles son los conflictos que llegan habitualmente al municipio. Eh, de los conflictos que en una primera etapa eh, vamos a ocuparnos eh, son este, los que hoy por hoy eh, llegan en muchas ocasiones eh, a control urbano, los vecinos presentan determinados este, conflictos que tienen, eh, generalmente con vecinos, es, o sea, es entre vecinos, eh, y bueno, eh, ese caudal ya está y hoy por hoy eh, puede ser que este, se aplique una multa si después de eh, pedirle a algún vecino que por ejemplo eh, puede llegar a, eh, a estar realizando una contravención, eh, que deje de hacerlo, pero eh, lo que se ha visto es que posiblemente esa no sea la solución definitiva porque las personas siguen viviendo una al lado de, de la otra y lo que se va a intentar de esta manera es tener una instancia anterior, una instancia de diálogo eh, que bueno eh, en la que trataremos de que estas personas puedan involucrarse ellas mismas en la solución de su problema y confiamos que de este trabajo que las personas este, con un conflicto hagan, eh, si arriban a un acuerdo lo van a cumplir, porque bueno, eh, significa un esfuerzo, un trabajo el arribar a un acuerdo, no es una cosa fácil este que nos ponemos a eh, hablar y solucionamos el problema, no, hay que dar, este sol, eh, hay que poner sobre la mesa ideas creativas, eh, bueno, tratar de ver, eh, porque siempre que tenemos un problema eh, no podemos ver, Delegárselo al otro Siempre eh, alguna este, participación eh, También en que se haya generado Cada uno de nosotros tenemos uh -huh. Así que de eso se trata Bien, ahora se supone que al ampliar Un poco las eh, la, los temas en los que se va a ocupar Este centro, no solo los que venía trabajando La OMIC, sino esto otro Se supone que también tendrá que ampliar la estructura Eh, digo, ¿conformarás un grupo de trabajo especialmente para trabajar en esto de la mediación entre los vecinos? ¿Cómo vas a hacer? Eh, hay este, abogadas que ya venían trabajando en la OMIC y, por supuesto, ese grupo de trabajo con conocimiento eh, también este pasa a formar parte de esta estructura que se crea. Y, por supuesto, que este, en estos días que, eh, bueno, que faltan para eh, comenzar a funcionar. Estamos eh, trabajando, comenzamos a trabajar en todo lo que sea la implementación de esto y ahí seguramente eh, se verá eh, qué cantidad de personal se necesita de acuerdo seguramente a la demanda que se vaya generando. Teniendo en cuenta tu experiencia como concejala, María Elena, eh, digamos, Para esta nueva función, ¿sos más optimista en cuanto al resultado de la mediación que lo que resultaba en el Consejo Deliberante? Eh, en realidad, este eh, creo que es eh, un buen campo este, ¿no? Porque es eh, concretamente eh, es un campo donde los eh, vecinos van a van a venir a buscarla por una necesidad, y si no, este desde el municipio se les va a sugerir que se acerquen a esta a esta oficina eh, como instancia previa para otra. Yo creo, este, porque hay experiencias en otros eh, municipios, por ejemplo, en el municipio eh, de Morón, que es eh, también una ciudad, eh, un municipio muy grande, eh, que da muy buenos resultados. Por uh -huh. ejemplo, en el año 2010, Eh, se resolvió este, en un plazo más o menos de 30 días alrededor del 70% de los casos que se presentaron a mediación. Uh -huh. este, así que bueno, eh, si bien el municipio de Morón viene llevando a cabo esta experiencia desde el año 2001, tienen casi este 10 años de, de, de, de trabajar en esto, o sea que bueno la experiencia también va dando posibilidades de este, ayudar más a los vecinos a que resuelvan este, sus problemas. Pero bueno, yo soy optimista, en realidad soy una persona este, optimista por naturaleza y también fui optimista cuando ocupé la banca en el Consejo, eh, que para mí fue una experiencia eh, muy rica y por eso mismo eh, también tengo eh, optimismo eh, Por supuesto que eh, un optimismo eh, no desmesurado eh, porque sé que es eh, un, eh, que no es fácil que la gente llegue a acuerdos uh -huh. pero bueno eh, creo que quienes estemos trabajando vamos a hacer todo lo posible para poder desempeñar esta tarea de la mejor manera y que eh, los vecinos puedan arribar acuerdos a través del diálogo. Uh -huh. Bien. Bueno, eh, te deseamos éxito en esta función que asumirá seguramente en los primeros días de marzo, en lo que era la sede de la biblioteca digital en algún momento, ¿no? Sí, en principio va a ser, es el espacio físico donde va a estar esta oficina.